Bueno, pues del otro lado del teléfono tenemos a Pepe Murillo, miembro de, de la ONG Mundubat, que está en Cuba. Buenas tardes, Pepe. Hola, Miguel, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿y vosotros qué tal por allá? un poco intentando procesar, ¿no? O sea, digamos las eh, las informaciones que que parecen, ¿no? Después de los últimos eh, acontecimientos, ¿no? en el país, ¿no? en torno al Congreso del Partido Comunista el año pasado y luego la la conferencia, la primera conferencia también del partido en enero de este año ¿no? uh -huh. y no, alguna noticia uh -huh. sobre, sobre todo aquello no, nos ha llegado también aquí pero bueno como, como siempre uh -huh. pues las noticias que llegan sobre cuba eh, pues vienen bastante distorsionadas así que vamos a aprovechar que hablamos contigo un uh -huh. poco para comentar todas esas noticias y desde el punto de vista de allí de, de cuba local pues cuéntanos un poco cómo, uh -huh. cómo se han vivido uh -huh. eh, estas historias que nos cuentas uh -huh. bueno eh... sí sí te digo Vale, pues cuando quieras. Eh, bueno, nada, eh, en relación al tema del Congreso, ¿no?, que digamos que el partido celebró el, el año pasado, eh, que era el octavo Congreso, tenía como, digo, eh, un poco la, la discusión, ¿no?, sobre los lineamientos no políticos y, eh, bueno, los lineamientos del partido, eh, tanto sociales como como económicos, que se habían estado discutiendo en, a lo largo, ¿no? de, digamos, de, del pasado año, ¿no? el Congreso debía de alguna manera ya ratificar, ¿no?... En, ...con la incorporación de, de todas las modificaciones que hubiesen podido surgir... ...en el periodo ¿no? de, de discusión, ¿no?... ...y bueno, un poco nuestra nuestra valoración es que, que efectivamente, ¿no?... ...los lineamientos suponen una eh, adecuación, ¿no?... De, ...del modelo económico de, de Cuba a, a su situación actual, ¿no?... Y, Bueno, el que conozca un poco la realidad económica ¿no? de, del país eh, sabrá que, que bueno que que prácticamente en los últimos en los últimos años eh, ha habido una centralización eh, muy muy fuerte es un modelo económico eh, con, una, con una fuerte planificación y con poco espacio ¿no? para, para otras iniciativas que no sean las estatales no entonces eh, yo diría no que que pues, bueno que quizás Eh, algunas de las propuestas más numeroosas ¿no? de, de estos lineamientos girn en torno a la llamado a, a la consideración que se hace de, de ser propigado no eh, como como nuevo actor no de la, de la, del desarrollo económico del país no en ese sentido bueno se, se han ampliado muchas de las actividades no que digamos que podrían desarrollarse de manera anti manera privada. Eh, sean digamos se, ha, se han regulado también el sistema impositivo no haciéndolo más eh, digamos más eh, más asumible no por parte de los eh, por parte de estos nuevos actores económicos y eh, yo diría que que se abre también la cuenta no a lo que algo que por lo menos nosotros en el estado español eh, conocemos como como la empresa familiar o la microempresa no es decir que Eh, que se abre la puerta también para que, para que estos, eh, digamos, estos entrenadores eh, puedan eh, contratar, ¿no?, a personal no vinculado directamente al núcleo familiar, tal y como hasta hace relativamente poco tiempo eh, estaban eh, eh, estaban contempladas, ¿no?, la, las actividades por cuenta propia, ¿no?, y, que, bueno, que para que no conozca, digamos, ese término sería lo equivalente a… A la del trabajador o trabajador autónomo ¿no? en nuestro en nuestro territorio ¿no? entonces eh, eso desde luego creó y sigue creando ¿no? una expectativa muy muy grandes eh, la cantidad de personas ¿no? que se han vinculado al, digamos a este a este sector de trabajadores eh, autónomos se ha multiplicado de manera de manera considerable eh, aunque no es menos cierto que muchas de estas actividades han estado más eh, o están o siguen estando muy relacionados con el sector de la gastronomía ¿no? eh, y, hacemos, y algunos y eh, algunos y algunas actividades eh, vinculadas al sector artesanal no o sea personas que hacen zapatos eh, colchones muebles y, eh, y poca poca cosa más no y digamos que, que bueno que la población también está un poco tampoco la expectativa ¿no? de, de ver si todas estas medidas Eh, van afianzando ¿no? con, el, con el tiempo y no hay ningún retroceso eh, digamos eh, tal y como en otras ocasiones ha podido suceder ¿no? eh, en el sector cooperativo en el sector cooperativo que también es un sector privado eh, también hay digamos hay, hay medidas que, que pueden mejorar sustancialmente eh, digamos la, la actividad cooperativa ¿no? que hasta ahora había estado vinculada exclusivamente, y lo dicho exclusivamente, al sector agropecuario. ¿no? Eh, digamos, los nuevos las nuevas disposiciones abren la posibilidad de que se puedan constituir cooperativas vinculadas a la producción de material de la construcción, por ejemplo, eh, cooperativas eh, que, que se dediquen a la actividad constructiva propiamente dicha, Eh, y lo que me parece que será también puede ser muy muy importante a la creación de cooperativas de servicios ¿no? eh, de alguna manera digamos estos son un poco la, los espacios ¿no? que, que se mencionan para, para, para el sector cooperativo, pero que sin duda eh, de alguna manera inciden ¿no? en, aquellos, en aquellos sectores que tienen una mayor demanda, ¿no? O sea, el tema constructivo es uno de los grandes déficits que tiene que tiene el país, ¿no? En el tema de vivienda, eh, tanto en la producción como en el proceso de construcción y la creación de cobertura de servicios, ¿no? De, de todo tipo, ¿no? Desde comercialización y otras actividades, que era algo que, digamos, que las coberturas no podían desarrollar y muy limitado, ¿no? Esa actividad a empresas de carácter estatal, ¿no? Eh, bueno hacer un repaso aquí de los lineamientos en general sería muy complicado pero yo diría que en el terreno económico estas son algunas ¿no? de, la, de las medidas que digamos que, que en el terreno, que en el terreno propiamente económico pueden pueden mejorar sustancialmente ¿no? la, la, la, la situación económica y donde la, la cooperación ¿no? eh, que desarrolla mundoardi y otras organizaciones no aquí en el país podrían eh, seguir eh, apoyando como como hasta ahora se ha hecho al sector eh, puramente productivo ¿no? uh -huh. otro tema importante hablando de, de cuba en estos momentos se ha celebrado el, el bueno se celebró se ha denunciado eh, últimamente el 50 aniversario del bloqueo y eso desde cuba ¿cómo, cómo se ha vivido bueno eh, en cuba como como se conoce sigue manteniendo una posición muy muy firme no en torno en torno al rechazo no de esta de esta de esta medida no eh, eh que además de ser eh, unilateral eh, eh, digamos implica no a digamos extra no la medida que implica no a terceros países eh y bueno en cuba prácticamente eh, no no se le da Digamos, sí es es, es, una, es una situación que que se visibiliza no un día un día a día pero pero bueno es una realidad con la que con la que el gobierno y el pueblo cubano eh, han aprendido a convivir no a lo largo de estos 50 años no eso no quiere decir que digamos que no que no eh, que no se se tenga en cuenta no el impacto negativo ¿no? que digamos que para el desarrollo económico del país tiene eh, tiene el bloqueo implantado por, eh, por Estados Unidos, ¿no? Pero pero bueno, de lo que no hay ninguna duda es de, de la de, del enorme valor estratégico, ¿no? que, que Cuba ha desarrollado eh, para insertarse, ¿no? en procesos de carácter regional, ¿no? O sea, Cuba está inserta, digamos, en el recién creado en eh, Colab, me parece que es el que es la estación ¿no? de, de digamos que ción no de todos los países de América latina ¿no?, y el, del caribe no eh, está en el alba eh, al mismo tiempo las relaciones bililaterales no de, de Cuba con digamos con la una de las primeras economías no de américa latina como, como puede ser la de brasil y la de y la de argentina e incluso la de la de chile eh, digamos camina camina de manera perfecta o sea no hay, no hay ningún tipo de, de obstáculo por supuesto eh digamos, nada, nada. Sin, digamos sin hacer ningún tipo de valoración con respecto a las relaciones que tiene con Venezuela, ¿no? Que sería uno de los primeros socios comerciales y en el caso de Venezuela también político que, que Cuba tiene en estos momentos, ¿no? Pero que vamos, no hay duda, ¿no? de que si siquiera el bloqueo el desarrollo económico de Cuba sería eh, potencialmente muchísimo más alto, ¿no? Pero eh, pero Cuba ha logrado eh, crear vínculo y establecer relaciones estratégicas no con digamos con economías importantes que le permite sortear ese bloqueo y, y hacer ¿no? que digamos que el modelo económico eh, digamos eh, se, se sigue manteniendo ¿no? pues Pepe muchas gracias por esta crónica desde desde Cuba de, de los últimos acontecimientos en Cuba y hasta pronto Venga, de acuerdo gracias a todos ¿eh? tal luego Migue